Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 19,3 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes, 25 de mayo. El día después en que los regantes descendieron en Madrid, junto a representantes políticos, el trasvase Tajo Segura frente a los recortes que quiere aplicar el Ministerio de Transición Ecológica. Y también es el día después de que el presidente Chimo Puig se encuentre defendiendo nuestro, nuestro turismo y también las exportaciones agrícolas ante el Reino Unido. Ayer se reunió con el embajador británico para que el gobierno de Boris Johnson Situé a la Comunidad Valenciana en los territorios de menor riesgo y sin exigencia de cuarentena para quienes eh, nos visiten. También intenta que las condiciones del Brexit no afecte a las exportaciones de los productos agrícolas valencianos. Además, hoy continúa la vacunación en IFA los mayores de 50 años y la Generalitat Valenciana va a permitir la vacunación de trabajadores en las grandes empresas. En la ronda de noticias conoceremos la actualización de los datos por municipios de este martes y la tasa de incidencia que sigue siendo muy baja en el chel libre ya de COVID en sus hospitales desde hace semanas. Pero esto no quiere decir que haya que relajarse, hay que seguir cumpliendo con las medidas si queremos recuperar todo lo que nos ha quitado esta pandemia. Déjame esta noche soñar contigo, déjame imaginarme en tus labios los míos, déjame que me creas que te vuelvo loca, déjame que yo sea quien te quita. De la ropa déjame que mis manos rocen las tuyas déjame que te tome por la cintura déjame que te espere aunque no vuelvas déjame que te deje de darme si, si algún, algún día, día viera con la, manera, la manera, manera de hacerte mía siempre yo te amaría como si fuera siempre sería bonito, bonito sería jugarse la vida mía, probar tu veneno qué bonito, qué bonito. sería Arrojar al suelo la topa vacía al forro de tu vestido ...1.4, Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pasan seis minutos de las 9 de la mañana... ...y hoy comenzamos el programa La Glorieta... ...con el presidente de Ríos de Levante... ...y vicepresidente del Sindicato Central, Javier Berenguer... ...para recoger esa crónica de lo ocurrido ayer... ...en la movilización en defensa del trasvase en Madrid... ...que comenzó mal, con el bloqueo en Isema de parte de los vehículos que iban a participar en la protesta y acabó con el desplante de la ministra Teresa Rivera que se marchó a Toledo para evitar hablar con los regantes del Segura. Javier Berenguer, muy buenos días. Muy Buenos días y muchas gracias por invitarme como siempre. Eh, como decía la canción de Silvia Pérez y de Silvia Pérez Cruz y de CENET... Esta noche ha soñado con Teresa Rivera. Bueno, no, a tanto no llego, eh. que me perdone pero a tanto no he llegado yo, como para extrañar con, con Teresa Rivero, ¿no? Eh, se lo digo porque, ¿qué crónica nos puede dar de la de la protesta de ayer en Madrid? Bueno, eh, en primer lugar decir que fue todo un éxito, ¿no? Porque la verdad que se superaron con crecer las, las perspectivas que teníamos, ¿no? pero como te has contado pues eh, la verdad es que empezamos bueno empezó muy bien porque teníamos un par de bueno, teníamos primero un acto que teníamos delante en frente al ministerio eh, bueno teníamos allí unos, unos figurantes que lo que queríamos era de alguna forma eh, decirle que, que sin traspase pues bueno tenemos ahí unos platos y vamos a tener platos vacíos de, de, de frutas y verduras no. Y luego estaban pues bueno desde las a partir de las 8 y media de la mañana que empezaron a llegar gente desde toda desde la provincia de Alicante, de murcia y de almería eh, empezaron a llegar eh, coches y camiones a, a ifema hasta las 11 que era cuando teníamos previsto iniciar la marcha desde ifema hasta hasta el ministerio por toda la castellana pero en ese momento por parte del delega de delegación del gobierno pues se nos se nos prohibió salir no nos permitieron salir Porque, porque efectivamente habían eh, casi bueno, más de 2000 coches y unos 200 camiones y nos dijeron que no nos autorizaban a salir con los camiones como tú has comentado. ¿Y qué pasó? Eh, cómo, cómo pudieron ustedes eh, sortear ese bloqueo? Eh, supongo pues, que fue un momento tenso. Sí, fue muy muy tenso, ¿no? Porque claro, nosotros no, no podíamos estar allí en IFEMA, teníamos allí personal del sindicato, eh, estuvimos negociando, pero la gente empezó a a están ponerse nerviosa salieron de los coches bueno ya nos mandaron a los, a los antidisturbios con, con los cascos tenemos fotos para ahí que la verdad que son un poco dantescas ¿no? nosotros eh, lo que queríamos y lo que hicimos fue una manifestación totalmente pacífica pero bueno la verdad que yo vimos eh, algunas escenas un poquito un poquito duras ¿no? y al final después de mucho negociar con delegación del gobierno nos permitieron salir con los coches y solo autorizaron a 15 camiones, ¿no? Entonces, no tuvimos más remedio la gente, después de haber hecho los viajes, todo el mundo, ¿no?, de, de más de cuatro horas de coche, lo que intentamos, porque no había manera, no cedían de ninguna manera y la única opción que nos daban era salir con, con 15 camiones. Pero bueno, al final salimos a las 12 y media pasadas, y la verdad que fue una jornada muy, muy larga, ¿no?, por, por el tema este. Larga y cansada, porque tuvieron ustedes que combatir contra esas restricciones, al final 15 caminos supongo que eh, seleccionaron los más, los de mayor tamaño. Bueno, si sí, más o menos todos allí son los camiones, son, iban todos trailers, que son todos más o menos del mismo tamaño, lo que hicimos fue salir, los primeros que llegaron eh, fueron los, los que salieron, los demás, pues bueno, por desgracia, agradecers a todos por supuesto no a todos los camiones a todas esas personas que, que están trabajando día a día y que ayer perdieron un día de trabajo para, para de alguna forma eh, apoyarnos en la lucha porque al fin y a cabo como decimos no esto no es un sector solo agrícola ¿no? como comentamos muchas veces el transporte la manipulación el envasado no hay mucha gente que a pesar de que directamente no están trabajando en el campo pero pero necesitan el campo ¿no? para o sea, ellos eh, necesitan que sigamos produciendo para trabajar, ¿no? Entonces, agradecérselo vamos, eh, toda la vida, ¿no? Porque porque lo que hicieron ayer todos esos camiones y a pesar de todo, pues bueno, no pudieron salir, pero pero por supuesto agradecidos a todos. Bien, pues, eh, esos 15 camiones eh, cuando ya pudieron salir de Ixema, quienes pudieron salir, ¿dónde se dirigieron? Eh, por el paseo de la Castellana fueron hasta el Ministerio, sí. ¿y qué ocurrió en el Ministerio? Bueno, que volvió a pasar otra vez otra unas Unas imágenes un poco dantescas, ¿no? También por parte de la policía se volvieron a... Fíjate que allí estábamos prácticamente los miembros de la Junta de Gobierno y, y había, por ejemplo, es bueno, estaba, había gente del gobierno murciano, había gente del gobierno eh, valenciano eh, y estábamos allí simplemente que lo único que queríamos era que cuando pasaran la caravana de, de coches y, y los camiones que pasaron, aplaudirles para darles las gracias de que hubieran venido pues también nos bloquearon no nos permitieron no permitieron que entraran por delante del, del ministerio los dejaron que corrieran por toda la castellana y bueno todo lo que pudimos nos acercamos y por supuesto aplaudiendo desde la distancia eh, agradecimos a todos lo que lo que a todos los que fueron ¿no? el, el haber estado allí y ustedes eh, cuándo cuando recibieron eh, fueron recibidos por algún representante del ministerio no, no, no, no, por nadie, nadie, porque como has comentado encima, la ministra se fue a Toledo en un acto de, no sé si de, de no sé qué, qué pretendía, ¿no? de encendernos un poco más, ¿no? porque eh, que se vaya a Toledo, donde sabemos que, que se está quejando el propio gobierno, el propio, y además ayer salieron declaraciones también de la pandemia de, de Toledo, y sabemos que esos, esos problemas de contaminación que tienen allí en el Tajo, lo sabemos y está demostrado no es un problema nuestro, ¿no?, del de, de agua nuestra que nos traemos del Tajo, ¿no? Entonces, no sé si esto eh, pretende calentarnos un poco más o no sé, pero desde luego que es un gesto bastante feo. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Me... Pues... Porque fueron a Madrid, ¿volverán otra vez a intentarlo? Porque eso de que les den eh, en la puerta en las narices, creo que esa es una gran ofensa, no solo a ustedes, sino a todos los valencianos que bebemos del bueno, tajo, yo... a los valencianos que bebemos del tajo, porque esa es otra. Claro, claro no, yo, yo de todas formas yo creo que fue, una, fue todo, un éxito, ¿no? la, la, la todo un éxito, yo creo que, que la ministra luego, tiene que pensar, vamos a dejar pasar unos días y el, este, este viernes viene a, a visitarnos el ministro general del Agua del Ministerio de Transición ecológica Vamos a hablar con él también vamos a ver si hay algún cambio o hay alguna hay algo o sea, a ver, a ver si, si pretenden eh, os han dado cuenta ¿no? de, de, de lo de que todo el mundo está en contra de lo que pretenden hacerlo ¿no? y bueno y si no hay ningún cambio pero pues evidentemente pues a partir de la semana que viene nos reuniremos y pensaremos en qué más hacer ¿no? porque porque desde luego que esto no cada vez nos queda menos tiempo y, y tenemos que, que hacer lo imposible el director general del agua para qué viene y como saben ustedes no. que vienen han recibido ustedes alguna comunicación Sí, sí, sí, o sea, nos, ha, nos ha llamado, viene a, a reunirse con la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes. Eh, en principio viene a, a presentarnos un plan de inversiones que quieren hacer aquí en, en la cuenca del Segura con la vamos, en lo que pretenden es hacer ampliar la desalación, eh instalación de fotovoltaica, eh la construcción de esas tuberías que tantas veces nos hemos quejado, ¿no? Que nos pretenden decir que tenemos disponible agua desalada y ni siquiera tenemos tuberías para recibirla, ¿no? Entonces, nos van a plantear todas estas inversiones que, que quieren hacer con los fondos europeos, pero, claro, eh, todo esto va a tardar mucho, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos un problema de plazos muy importante. Claro, eh, porque ustedes no se oponen a que haya un recorte del trasvase Tajo Segura, pero cuando la alternativa eh, garantice eh, el agua de calidad y asequible, con un precio asequible? No, no, no, pero sí que nos oponemos, por supuesto que nos oponemos. Nosotros no entendemos que quieran recortar el trasvase porque no tiene sentido el que quieran recortar el trasvase porque todos los estudios dicen que no hace falta y tenemos muy claro que esto es una decisión política de, del gobierno, o sea, clarísimamente y una decisión política se, se sustituye por otra decisión política y es hacer marcha atrás y, y, y dejar las cosas como están cosa muy diferente es que hagamos todas las inversiones necesarias para que eh, los efectos del cambio climático que, eh, que estamos viendo todos los días en, en nuestros ríos pues eh, cuando que tengamos alternativa o alternativas no perdón, eh, tener complementarias eh, fuentes complementarias para cuando no tengamos agua, pero el, el reducir el trasvase tan segura de ninguna manera podemos estar de acuerdo. Pero sí que es verdad que tenemos que tener esos complementos y que porque el, nos dicen que tenemos el agua desalada, como hemos comentado, pero si no tenemos tuberías, pues no, porque evidentemente habrá que hacerlas las inversiones necesarias. Si van a invertir en fotovoltaica, perfecto. O sea, cuanto eh, más eh, asequible uh -huh. sea el precio del agua desalada, pues mucho mejor para todos y podremos seguir utilizándola, pero lo que no puede ser es que recorten el trasvase cuando no tiene ningún sentido. Bien, pues al margen de lo que el director, el ministerio les diga eh, la inversión y lo y cómo van a utilizar esos fondos europeos aquí en este territorio para m, tener alternativa al trasvase Tajo Segura, sí. ustedes dicen que el trasvase no se puede tocar en estos momentos, algo que la ministra ha dicho que sí, que, que va a tocarlo porque ya tiene el visto bueno del Consejo Nacional del Agua para cambiar las reglas de exploración del trasvase y recortar de los 38 a 20 y pico hectómetros cúbicos al mes, que no se sabe cuándo lo aplicará, y luego tiene eh, pues es cuestión de días que ustedes sepan eh, la propuesta del Ministerio para incrementar los caudales ecológicos, que esto es lo que ustedes están diciendo que supondrá el final de este trasvase de Tajo Segura, si se incrementan esos caudales ecológicos. Eh, estaban hablando del mes de mayo. ¿Saben ustedes eh cuándo podrá salir ya publicada esa propuesta del ministerio? En principio esto ya lo tenían que lo, lo tenían que haber presentado ya en el Gabinete, no lo hicieron. Eh ahora dijeron que al final de mayo. Yo confío en que en que esperen en que después de lo que estamos haciendo, después de ver que, que no estamos de acuerdo, que lo aplacen y que se sienten a hablar con nosotros y que veamos eh, sobre todo ver los eh los plazos, ¿no? Porque lo que también hemos pedido al Ministerio, y parece ser que lo, lo tienen medio previsto, el, el, espero que el próximo viernes lo, nos informen, es solucionar los problemas que tiene el río Tajo eh, por el tema de los vertidos de, de, de, de Madrid, ¿no? De que no depuran las aguas como corresponde, y entonces también tiene que hacer unas inversiones muy importantes allí en Madrid, que de hecho incluso los gobiernos valencianos y murcianos les han dicho al, al Gobierno de la Nación, al Ministerio, que de la parte suya de los fondos europeos que le puede corresponder que se los orden a madrid para que inviertan allí en, en la depuración que es lo que necesitamos no porque los problemas del tajo no es no se no, no se van a arreglar por eh, soltar más agua al, al río porque yo lo que pretenden es eh, bueno soltamos más agua y entonces toda esa eh, suciedad por no decir algo más más fuerte Eh, pues toda esa sociedad se dividiría y ya pues no, habría, no habría tantas espuma y tantos problemas como hay en Toledo. Entonces, esperemos que también, por eso lo hemos dicho al gobierno, vamos a hacer las inversiones, y una vez que se hagan las inversiones, que veamos que también el río bajo va a mejorar, porque lo que tenemos muy claro es que eh, las masas de agua que hay en el, el río, lo que es el río, desde desde los embalses hasta hasta Granjuez, que es la parte que más importante nuestra, que es el, el problema de los caudales ecológicos, esas masas de agua están en buen estado y está demostrado y estaremos hasta incluso por, por técnicos de, del ministerio. Entonces no entendemos el por qué querer modificar algo que no tiene sentido, es que no nos, yo no me voy a cansar de repetirlo, ¿no? de decir, "Oye, ¿por qué algo que ha estado funcionando siempre y no ha habido problema queremos cambiarlo?" No mm. no es comprensible. Bien, pues eh, eh, quería preguntarle a Javier Wenger Sí, el desprecio de Teresa Rivera eh, hacia esos regantes que se manifestaron también supone el desprecio a los representantes políticos que también fueron y les apoyaron usted, a, a ustedes eh, en Madrid. Eh, que, Hombre, que Evidentemente, evidentemente claro. O sea, allí estaban tanto representantes de la Comunidad Valenciana como del gobierno murciano como del gobierno andaluz. O sea, había había muchísima, muchísima gente que estaban allí de alguna forma apoyándonos, incluso Eh, representantes políticos del mismo color, ¿no? O sea, ¿no? el mismo color político del Ministerio. Pues ¿no? evidentemente es un destante a todos, incluso a, a sus propios compañeros ¿no? de, de, de partido, en este caso. ¿A ustedes les sirvió para algo tener también ese apoyo político? Porque estamos hablando de alcaldes, de consejeros, de, también estuvo la consellera. Eh, ¿Les sirvió para algo ese apoyo político? Bueno, eh... Evidentemente, el poder decir que, que todo el mundo, o sea, yo lo que digo, gobierno valenciano, gobierno andaluz, gobierno murciano, alcaldes, socialistas y del PP, o sea, todos están en contra. Evidentemente, el que, por ejemplo, estuviera allí, en este caso, el secretario autonómico de Agricultura y nuestra, nuestra consellera, pues eh, ellos eh, conocen perfectamente el problema que, que tenemos nosotros y la necesidad que tenemos de agua, ¿no? Entonces, eh, bueno, de alguna forma ellos también tienen que intentar presionar presionar allí en el ministerio. Y, y tienen la entiendo que tienen que tener la puerta abierta más que cualquier otro, ¿no? Entonces esperemos que sí que sirva de algo, por lo menos que cuando la ministra vea las fotos eh, se, se piense un poquito que hasta tiene mucha gente de su partido en contra. Hacía falta eh, precisamente armar este ruido en Madrid para decir que el sur también existe a un eh, gobierno que parece que, que quiere imponer esos recortes sin el consenso de ustedes, de los afectados. Sí, sí. Y bueno, y además eh, voy a decir una cosa. Eh, tuvimos ayer la, eh, la suerte porque la verdad que fue muy... Eh, la repercusión mediática fue muy importante, ¿no? Porque hemos conseguido salir en, en varias televisiones nacionales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sí que importa lo que lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? porque salimos en todas las televisiones nacionales, además de todas las, las nuestras, por supuesto, pero, pero también es importante salir en las nacionales y que y que todo el país eh, conozca lo que nos está pasando. ¿Y la voz de los representantes socialistas se escuchó eh, o, o amortiguaron? Se, ¿Se conformaron con estar allí pero no asomarse demasiado, no sea cosa que eh, el gobierno eh, socialista el tome represalias contra ellos? O sea, no, no, no, para nada. No, no, yo vamos, estuve por allí y vi que le hicieron entrevistas a todos, o sea, estuvieron todos participando y tanto PP como como el PSOE, como Mirella en este caso de Compromís, pero también fueron representantes de de Vox y tal, pero pero yo sí que los vi a todos muy activos y no, no decían que no hanario, o sea, para nada, para nada. A prueba, entonces, la actuación de los representantes políticos estuvieron a la altura de lo que ustedes demandaban sí, Al fin y al cabo eh, el que estén allí yo eh, no, no voy a decir a nadie a quién tiene que votar evidentemente pero eh, si están allí y alguno de esos representantes o ahora o después gobierna pues entonces habrá después habrá que recordarle que estuvo allí que estuvo allí defendiendo lo que nosotros decíamos no podrá decir otra cosa no con lo cual pues eh, veremos a ver, aunque todos estamos acostumbrados a ver cómo los políticos cambian de, de, de, de muchas veces de idea, ¿no? Pero sí. pues, bueno, por lo menos eh, saber que, que está que estuvieron allí y en algún momento ver, puede ser que tengamos que recordar, recordárselo a alguien más. Eh, se lo preguntó por lo que vimos la pasada semana con Chimo Puchi y Teresa Rivera, que tuvo una oportunidad de oro para decirle a Teresa Rivera que lo que proponía no es eh, lo lo que ...ustedes necesitan o lo que este territorio necesita. Sí, bueno, eh, ahí hemos tenido un pequeño... ...sobre todo hemos tenido que matizar... ...porque yo eh, con el secretario autonómico... el, el ...sabéis que el, el jueves tuvimos un acto en el ayuntamiento... ...para firmar un manifiesto uh -huh. a favor del trasvase de Tajo que ...que vinieron todas las uh -huh. organizaciones agrarias... Y, ...y bueno, el alcalde, la, la alcaldesa de Santa Pola... ...alcalde de Grediente... Y, y bueno, yo aquí llegó un momento que pensé en no entrar porque precisamente por las por las declaraciones que había hecho nuestro presidente y tuve que pedirle al secretario autonómico que que matizara esas estas eh, declaraciones porque ya no basta con decir solo que el trasvase es irrenunciable. Lo que tenemos que salir todos a decir que no vamos a renunciar a, al agua que nuestra provincia necesita del trasvase de forma segura. Porque el decir que es irrenunciable es muy ambiguo, porque irrenunciable como en propio Ministerio. Eh, de, ¿Estamos hablando de regadío no solo estamos hablando de abastecimiento? Sí. Lo que hay que decir es que para regadío necesitamos el agua y no podemos renunciar a ella. ¿no? Pues de momento tenemos eh, esa reunión importante el viernes con el director general del agua, que es uno de los representantes del Ministerio, que eh, se sentará con ustedes, con el sindicato central, a hablar del las previsiones de futuro y también creo que es un síntoma bueno que todavía el ministerio Teresa Rivera no haya sacado o no haya hecho público las pretensiones en cuanto al incremento del caudal ecológico del Tajo veremos qué ocurre Javier Berenguer, ustedes estarán siempre ahí, atentos y con eh, las protestas eh, pues como única medida de presión uh -huh así es vamos a ver si, si solo entienden esta hemos intentado negociar por todos lados eh, pero si la única fórmula que van a entender es esta pues iremos adelante con él pues importante esa defensa del trasvase de tajo segura muchas gracias, gracias a nosotros como siempre 101.4 tele radiomarca comercial persionera.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 101.4 Tele-Elx Radio Marca Nunca no vos per sentir el fred d'una presència Nunca no me es vos podernos dir una Pues con esta música inspirada en el Misteri vamos a continuar con el programa La Glorieta abordando otros temas. La actividad política de los martes la posponemos a la próxima semana tras la sesión plenaria del domingo. Y ahora hablaremos del proyecto artístico que el Instituto Misteri Delch ha realizado para llevar el cielo de la fiesta a sus instalaciones educativas. Una reproducción del cielo del Misteri que ha realizado el alumnado del Bachillerato Artístico y que fue inaugurada el pasado viernes, convirtiéndose así en un buen colofón para las actividades conmemorativas del 20 aniversario de la declaración del misteri como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Pues para conocer más detalles del proyecto contamos con su responsable y con el vicedirector, el misteri del Misteri Miseridell, Daniel Cortés. Muy buenos días, Daniel. Buenos días. Bien, ¿cómo fue eh, esto de reproducir el cielo del misterio porque es un proyecto que ya se ha gestado o que lleváis trabajando años en él no sí era la primera vez que daba la asignatura de dibujo artístico del bachete artístico y es una asignatura que se puede hablar de muchos puntos de vista eh, habitualmente se suele trabajar con bodegones y con naturaleza muertas con, con jarrones vasos pero es verdad que al, al, a este alumnado al final pues este tipo de objetos de referente les aburre Y a mí también, como profesor, porque siempre lo mismo. Y entonces, nada, busqué un, una excusa, un elemento distinto, de mucha más envergadura, para que ellos también se motivaran y vieran que era un reto alcanzar una cosa que era bastante más grande de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y nada, estuvimos dando de vueltas, teniendo en cuenta que... el Eh, se, se entrecorta, no sé, la cobertura no sé si se está moviendo, eh, pero se ha entrecortado. Le estuvieron dando vueltas y al final dice que eh, optaron por realizar esta reproducción. Sí, nuestro instituto se llama Mister Idel, siempre, siempre hemos trabajado con el elementos de la cesta y nada, se me ocurrió que a nivel pictórico el elemento fundamental de la cesta es el cielo, es un elemento que a mí me encanta y nada, nos pusimos a trabajar con ello. Y los muchachos y las muchachas del bachillerato artístico, antes de ponerse a pintar el cielo del misterio, le hicieron preguntas, Daniel. Tuvieron que también investigar un poco qué significa. Bueno, tuvieron que hacer muchas cosas. Primero, ver qué significa, cómo se usa, qué elementos tiene y formarse un poquito sobre la marcha porque... Era alumno que no estaba acostumbrado, bueno, algunos de ellos no, no, no habían construido un pincel, no, no, no controlaban el tipo de mezclas, el tipo de pintura, la técnica, y entonces nada, hubo que hacer mucho trabajo antes antes de, de abordar la, la propia tela, porque claro, había que, que ejecutarla con los menos fallos posibles, porque era una tela muy grande, será de 7 por 7 metros, y entonces había que trabajar con soltura. Al principio costó mucho, pero se fueron... Fueron cogiendo el ritmo poco a poco. No son no son las mismas dimensiones que las del cielo del misterio, ¿no? No, es, es eh, prácticamente la mitad. Bien, pues eh, un lienzo de la mitad, ¿ustedes lo terminaron? ¿Cuándo lo terminaron y cuándo lo izaron? ¿Cuándo se levantó ese lienzo? Lo terminamos, eh, bueno, el, el proyecto estaba se aprobó por la UMH, un proyecto se llama Proyecto Osmosis, que tenía que ver con eso, un proyecto de identidad local ...que se acabara en un curso educativo... ...y nosotros estuvimos pintando desde enero... ...hasta los últimos días de junio... ...que se acabó la tela... ...y eso fue junio de 2019... ...en... ...a lo largo de 2020... ...estuvimos viendo cómo instalarlo... ...con la ayuda de, del patronato del Misteri... ...de sixto Marco... ...que nos estuvo aconsejando... ...y nada, teníamos cita para colgar la tela oficialmente... ...el 3 de abril... ...pero en marzo de 2020... ...pues todo se paró... ...por la pandemia... ...y se tuvo que posponer hasta el 31 de julio, que lo instalamos, pero que no se pudo inaugurar porque todavía las medidas eran muy estrictas y, y nada, se pospuso hasta que nada un miembro del patronato del Misteri me, me comentó que era el 20 aniversario del patrimonio oral y material de, de la UNESCO, del Misteri, y nada, aprovechamos que eso, que las la circunstancias de mitad se quedaran un poquito mejor y que, que era una, una inauguración bonita o se la coincide con esa fecha, con esa fecha. Y mientras el cielo estuvo alzado y seguirá alzado uh -huh. de forma permanente, ¿ustedes han decidido que ya no se toca o se bajará? En principio está de forma permanente, en ¿Tiene? principio, pues mientras esa es la idea. Uh -huh. Mientras ha estado ahí de forma permanente desde el desde julio hasta ahora, uh -huh. esperando uh -huh. esa inauguración, ese momento, de, uh -huh. de eso hablaremos ahora, eh, ¿cuáles han sido... Eh, pues los comentarios recibidos por parte de quienes visitan el Misteri y de los propios alumnos, ya no solo de artísticos, sino de todas las disciplinas de bachillerato. Y, y supongo que tendrán ustedes... es ¿El Instituto Misteri de cuántos alumnos tiene, alberga? Tiene un poquito menos de 1.300. Estamos en 1.260 y algo, si no me equivoco. Estamos hablando de un macroinstituto. Eh, ¿Cuáles sí, sí. ¿cuál son las impresiones? Todos los muchachos y muchachas miran a al cielo cada vez que entran o, o, o ya lo tienen más eh, normalizado? Bueno, las respuestas fueron distintas. El, el alumno que se sorprendió mucho al principio, al inicio del curso, porque estaban bueno ya conocían el centro y sabían que era un elemento nuevo. Lo utilizamos incluso en alguna asignatura para, para explicar la, la cesta, para explicar el misterio. Eh, lo aproveché yo también en las clases de pintura para ver lo que hicimos y cómo lo hicimos. Y bueno, y sobre todo la gente que entra, que o familias o algún proveedor, sí que, que, que por supuesto son de Elche, pues se sorprendían mucho, gratamente yo creo, porque se asomaban al, al hall a, a poder verlo a poder verlo bien, porque es una tela que se ve nada más entrar, pero que se ve mucho mejor desde el centro del hall, y, en fin. Eh, alabanzas, en, en general les impresiona para bien, creo. ¿Y es una copia exacta o ha, ustedes han, han probado otros colores? o, o, o ¿cómo, ¿Cómo es el cielo? Eh, ¿Reproducir sí, tal intenta... cual? Sí, intentamos que fuera lo que es la parte del cielo lo más fiel posible. Cuadriculamos la tela a cuadritos muy pequeños para que fuera todo lo más parecido posible, que los ángeles estuvieran en la misma posición, mismo tamaño, mismas proporciones. Es verdad que el tema del color es complicado porque trabajamos con, con fotografías y no, la fotografía no siempre es fiel. Y sí que es verdad que lo único que es distinto, que distingue nuestro cielo, que, que no tiene el otro, es que la tela era cuadrada, el cielo es redondo, y quedaban ahí unas esquinas que había que hacer con ellas. Y, y lo que lo que recibimos al final, con un par de visitas a, a la Basílica de Santa María, era incorporar las pechinas, que son los, los elementos estructurales que cogen la, la bóveda, Unos elementos triangulares que hacía que completara todo, hacía como si fuera un trampantojo y, y nada, pues eh, creo que aún realza mucho más el cielo porque las pechinas tienen un tono gris piedra como como son de natural y el azul celeste del cielo y los colores brillantes que tiene aún, aún resaltan más, yo creo. Qué lástima que no tengan ustedes las puertas abiertas del instituto para que la ciudad viera, vea, <risa> pero bueno, celelche bueno, está poco, allí. Poco a poco, poco a poco nos abrimos más. La verdad es que al principio del curso era mucho más difícil, la familia no podía ni venir, pero poco a poco parece que la cosa va mejorando y se va normalizando. Preciosa idea, eh, bellísima. Eh, Daniel, ¿y cómo fue la inauguración? Porque lo fue el broche creo que de las últimas actividades conmemorativas que se llevaron a cabo la pasada semana dentro sí. de esa, de ese 20 aniversario del mister como bien universal de la UNESCO pues yo veo la inauguración fue fantástica yo tenía un poquito de miedo tenía teníamos un poquito la expectativa de cómo salía porque al fin y al cabo somos profesores de, de secundaria y de bachillerato y no nos dedicamos a eso pero bueno, le echamos muchas horas, muchas ganas, hablamos con mucha gente para que nos aconsejara, especialmente el patronato, y algún miembro del, del claustro que también forma parte del patronato, y no sé, yo creo que estaba todo muy bien planeado, y que, y que fue fue un, un acto muy bonito, eh, cantó también el coro del Misteri, y, y nada, fue una inauguración yo creo que preciosa, vamos. ¿Quiénes eh, participaron en esa inauguración? Porque supongo que por esto del COVID hubo limitación, ¿no? Sí, éramos eh, un poquito más de 100 personas. Eh, vino el, el secretario autonómico de y Educación, Miguel Soler, tuvo la movilidad de venir, eh, director de la edición territorial, de evento Adivento, inspector de la educación, que siempre está en contacto con nosotros, eh, ex profesor del Misteri, pro, pro, parte del profesorado, por supuesto, los alumnos que participaron que, que los pobres estuvieron el año pasado de una manera muy fría, sin grabación y sin y sin nada y, y nada, eso, unas 100 personas que con las sillas de metro y medio y toda la media de seguridad, creo que que pudieron disfrutar con toda seguridad de un acto que, que yo como tengo muy buen recuerdo de él. ¿Qué va a pasar con esa promoción que se fue sin graduarse sin esa ceremonia de graduación? qué va a pasar porque hoy mismo creo que eh, desde la Consejería de Educación se van ya a dar las pautas a los centros educativos para que haya actos de graduación este año. Sí, yo, yo creo que esta generación ha pasado un poco páginas, ya están ya están universidades de toda España, están en Madrid, en Barcelona, en Altea, en Valencia y la verdad es que se despidieron así y, y es difícil volver atrás. Estamos intentando que la graduación de este año sea una graduación lo más normal posible siempre vigilando las normas y la situación sanitaria y nada, en, en principio será nuestra evaluación el 11 de junio y estamos ya con los preparativos para ver cómo se puede hacer ese acto de la manera más segura posible. Si ustedes tienen el, el cielo del Misteri, supongo que el escenario será ese. Mm. No, eh, el agrado de nuestra adopción, como bien hemos dicho antes, es un centro grandísimo. En eh, bachillerato tenemos eh, de 5 a 6 grupos habitualmente, son prácticamente 200 alumnos y sería imposible meterlos a todos dentro del hall, es un, es un hall muy grande, pero no, no es un espacio apto para ese tipo de, de actos. Seguramente lo haremos en las pistas, al aire libre, para uh -huh. que las medidas de seguridad, sean que es lo principal, uh -huh. sean... Ya, bueno el espacio más, más seguro y más, más adecuado para eso. Y volviendo al Proyecto del Cielo, lo último, eh, la inauguración fue un éxito, 100 personas, eh, hubo motetes del Misteri, como no podía ser de otra forma, ¿y cuáles fueron las reacciones en las redes sociales? Ya que no podemos ir al Instituto Misteri de Elche, pero supongo que ustedes habrán divulgado este proyecto por redes sociales. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues sí, lo estuve, lo estuve divulgando yo personalmente, los propios alumnos con fotografías que hicieron el día de la inauguración, eh, el patronato del Misteri también eh, repitió algún algún mensaje sobre las fotografías. Por supuesto, era la manera también de darle las gracias a toda la gente que participó, como el, el Corea del misterio como he dicho. y, y nada, Yo creo que las, las reacciones positivas, es verdad que las redes sociales eh, también son un poco frías, pero bueno, la gente... A través de las redes sociales nos hizo llegar que, que el acto fue un acto muy bonito, eh, que fue algo memorable y que Elemento del Cielo pues realmente les impresionó y que tiene la calidad suficiente como para que bueno alguien se acerque y lo pueda y lo pueda disfrutar a nivel artístico incluso. Pues Daniel Cortés, eh, creo que el misterio del Elche es el único, junto con Necarus, ¿son los únicos que tienen bachillerato artístico o hay más institutos? Sí, en Elche, sí, en Elche son los dos que tienen bachillerato artístico, sí. Pues eh, muchísimas gracias por seguir creando belleza en esta ciudad. Sí, la verdad que en estos tiempos incluso hace más falta uh -huh. el tema del arte y disfrutar y las las emociones creo que son en estos tiempos fundamentales también. Sí, y sobre todo fomentar la festa dentro de la comunidad educativa. Gracias. A ti. 101.4 Teleelch Radio Marca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 disfruta del destino con las mejores tiendas restaurantes y el ocio infantil masto dialoga a tu nuevo destino próxima parada la destino Oasis. descúbrelo en cecc.com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 Y seguimos hablando de otra destacada efeméride porque hemos celebrado el pasado 18 de mayo el Día Internacional de los Museos y por ello este pasado fin de semana se han llevado a cabo jornadas de puertas abiertas, exposiciones temporales o visitas guiadas en ellos. Nosotros nos vamos a centrar hoy en un museo muy singular, el de Pusol, porque hace medio siglo que se puso en marcha como un proyecto educativo por parte del profesorado y escolares del colegio. Y ha sido tal su aceptación en el Camp y en la ciudad que continúa abierto y convertido en el tercer patrimonio de la humanidad que él se tiene reconocido por la UNESCO. Pues bien, para hablar de sus actividades con motivo del Día Internacional de los Museos contamos con Marian Tristan, ella es coordinadora del Museo Escolar de Pusol. Muy buenos días, Marian. Buenos días. Eh, bien, ¿cuáles han sido las actividades eh, que se han eh, organizado con motivo? ...del 18 de mayo, del Día Internacional de los Museos. Pues el 18 de mayo, el martes pasado, inauguramos una pequeña muestra, una pequeña vitrina... Eh, que haciendo alusión a, al, al emblema de este año de, del dim que es los museos del, del futuro eh, los recuperadores eh, re imaginar y demás hemos dedicamos una vitrina a por así decir los recuperadores del camp del que son pues eh, todos esos escritores y escritoras que, que recuperaron la memoria en el siglo pasado pues de, de todo este territorio también fue jornada de puertas abiertas este día y también fue jornada de puertas abiertas todo el fin de semana además ofrecimos la posibilidad de hacer distancias gratuitas con grupos eh, reducidos pues por todo por todas las restricciones actuales que continúan pero bueno la verdad es que muy contentos y contentas porque fue todo un éxito eh, de público eh, cuáles fueron las impresiones de, de los visitantes en el museo pues pues mira las las visitas guiadas como sí que necesitábamos visita previa, o sea, una reserva previa a las pocas horas, pocos días ya ya se llenaron todos los turnos, tuvimos que abrir grupos nuevos, con lo cual en ese sentido muy muy contentos estamos. Fueron eh, vinieron en visitas guiadas más de 60 personas. Me hablas del pasado, ahora, una semana después de, del 18 de mayo, ¿qué, qué qué tenéis en el Museo de Pussol? ¿Qué queda de esas actividades con motivo del Día Internacional de los Museos? Bueno, la, la vitrina que, que comentaba sobre los recuperadores de la memoria de, del Campbell continúa y, y bueno, de momento eso es lo que continuamos con respecto al Día Internacional de los Museos y bueno, quién sabe más adelante si, si podremos volver a retomar los talleres y demás, que, que, que tenemos muchas ganas. Claro, eh, porque ¿de qué forma os está afectando la pandemia? Porque el Museo de Puzol está en una situación algo delicada. Claro, supongo que, claro, como, como muchos museos, tanto de la ciudad como a nivel nacional, pues eh, el asunto de, de las visitas ya de colegios, ¿no?, que, que teníamos casi todos los días teníamos aquí lleno un autobús, dos autobuses de niños y niñas, pues eso, este este curso no, no ha ocurrido. Y bueno, y los talleres de prensado de palma blanca, de juegos tradicionales y demás, pues de momento los tenemos temporalmente cancelados porque no, no se pueden mantener las medidas de seguridad. Entonces, lo único que de momento estamos pudiendo hacer son visitas ya reducidas, muy reducidas, pero pero bueno, la verdad es que están están funcionando porque ahora de cara al verano, las escuelas de verano, todo eso, ya, ya tenemos eh, bastantes visitas programadas. Pero tendréis tiempo para la investigación y esto siempre se, y esto siempre se traduce en nuevos proyectos que que se está cocinando en los almacenes del museo. Pues mira, eh, claro, la ventaja entre comillas de no tener las guías guiadas diarias, pues es que estamos volcados, como dices, en la investigación, en el inventariado de piezas, organización, e inventariado en los almacenes. Con lo cual, en ese sentido, estamos avanzando muchísimo. Y bueno, pues, eh, como dices, rumiando nuevas investigaciones, nuevos artículos, nuevas exposiciones. Así que esa, esa es la, la parte ventajosa, por así decir. Pero todo eso es muy caro. Eh, ¿Y vosotros cómo os, cómo os encontráis en estos momentos en financiación? Porque hace poco que hemos conocido que habéis puesto en marcha una campaña de crowdfunding. Estáis pidiendo sí. estáis pidiendo dinero a la población. ¿Eso significa que las administraciones públicas no dan lo suficiente? No, no, para nada. Nosotros nos sentimos muy apoyados eh, por las administraciones públicas, eh, en particular por el ayuntamiento de, de la ciudad, la diputación también. O sea, en ese sentido nos sentimos muy arropados. Eh, solo que eh, hemos querido dar el salto porque al crowdfunding, al micromecenazgo, porque es una idea estupenda, es una idea de, de in, que se involucre la sociedad que este proyecto nació de esa forma ¿no? eh, involucrando a la comunidad cercana a la sociedad entonces por qué no no continuar con, con, con ello ¿no? eh, saltando a las, a las nuevas ideas las nuevas tecnologías entonces el crowdfunding pues está enfocado en, ese, en este caso a la restauración de unas, de unas piezas en, en particular y queremos de esa forma involucrar a, a la sociedad a a conservar y a salvaguardar su propio patrimonio. ¿En qué consiste ese, esa campaña de micromecenazgo? Mecenazgo, que... Sí, pues eh, lo hemos hecho todo a través de la plataforma de la Fundación Trio 2. Está todo en, en la página web de esta de esta plataforma. Entonces, ahí se explica todo, todo el proyecto en detalle, que consiste en la restauración de tres láminas de anatomía eh, de carácter didáctico que se utilizaban en las en las aulas de mediados del siglo pasado entonces eh, a día de hoy las tenemos almacenadas en, en maperos y demás con, con bien almacenadas por así decir pero están muy deterioradas entonces eh, buscamos esa, esa colaboración de, de la sociedad para, para poder restaurarlas y luego exponerlas en la escuela en la reproducción de la escuela que tenemos aquí en, en el museo entonces eh, entrando en esta página web se puede colaborar con distintas cantidades o sea, eso es cada uno cada una lo que lo que pueda lo que quiera y, y bueno pasa a formar parte de ese de este pequeño proyecto de, de restauración de piezas y, y bueno pues eh, a través de esta plataforma no se puede mandar eh, quien colabore recibirá un certificado de la donación y, y quedará registrado como no con su, su, su contribución con, con esta salvaguarda ¿Por qué habéis elegido precisamente mapas de anatomía eh, escolares uh -huh. para empezar esta campaña de, de crowdfunding Sí, la verdad es que tenía podríamos haber empezado por cualquier otra cosa porque tenemos muchas muchas piezas de restaurar pero eh, nos pareció adecuado porque es un poco eh, hace referencia a los inicios del ¿no? Todo empezó con la escuela, este carácter didáctico que tenemos nosotros, que tiene el proyecto. Entonces, creo que nos pareció una muy buena idea empezar por ese, en ese sentido con unas, unas piezas educativas, didácticas, que representan lo que somos. Y como eh, esa esencia, como ustedes están reconocidos por la UNESCO, lo hemos dicho, como patrimonio de la humanidad. Eh, sí. En el 18 de mayo tenemos la declaración del misterio como patrimonio oral. Sí. ¿El Museo de Puzol colabora o ha colaborado en las actividades conmemorativas también del Misteri? Sí, el, el martes pasado eh, estuvimos allí en, en su aniversario. Eh, participaron eh, dos de mis compañeros en, en el encuentro que hubo, en la jornada que hubo sobre, sobre el Misteri y participaron explicando lo que, lo que hacemos aquí en nuestro proyecto educativo museístico. Exactamente. Pues, eh, Marian Tristan, toda la suerte del mundo. Eh, volvemos a recordar que esa campaña de micromecenazgo se puede ver en la página web eh, que has comentado del Museo de Pusol o, o de que Exacto, se puede ver tanto en nuestra página web directamente, en nuestras redes sociales o, o directamente en la página de la Fundación Tríodos es donde se pueden hacer las aportaciones. Y también eh, ustedes han rescatado lo único que queda de las actividades conmemorativas del Día Internacional de los Museos, esa vitrina con los recuperadores de la memoria. Me encanta el adjetivo, la denominación, porque son aquellas personas no que han colaborado con ustedes. Exacto, exacto que, que se dedicaron a escribir libros y demás para, recuperar, eh, para que no se perdiera la memoria de nuestro, de nuestro territorio. Pues gracias por trabajar en nuestra memoria como colectividad. Gracias, Marian. Muy bien, gracias. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca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 inmo.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. La Glorieta con Alonso. Quedan 5 minutos para llegar a las 10 de la mañana y vamos a disfrutar de la música de banda que realiza el grupo valenciano de Alcira La Fúmiga que acaba de lanzar este sencillo en colaboración con Xamantalla. Ya no fa mal. Sante Després de molts mesos Semblava que no estaves, no recordes teus besos El nostre final no va ser molt amable Vais decidir guardar tan sols sol sa i no oblidat I tantos nits em va faltar, tant és I unes escot, et altres no queda res No tant, jo voliaixer, deixe-la de dir No per tu és per Que sigues molt les coses que no he tingut temps per recordar Furem s'aprenentats en un fracàs Fals en el que no fa mal El de jurar Que tinguem que va marcar Segur que estas bé que has trobat on quedarte Voldria que contares contaré si en fa por preguntarte No vull molestar, no voldria a No Lo nuestro ja pasó, pero parles de nosaltres Y que solo la cançó, que ets molabas No li dava que tenia cual la cantada Yo volia eixir, deixe-la de no esperto per mi Pero te diré que sigues molt feliz Marcha a aprender coses que tendes cosas que no tengo se recordar cuando se abren el tenue suave viene que tienes satino mira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 tot és Elx serà un dels municipis més nets de Espanya. Elx verda ut Elx, el juntament elegir Restaurante Martino?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 la Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleel. Este programa La Glorieta de hoy, martes, pues ha comenzado con diversas entrevistas. Hemos pospuesto la tertulia política de los martes al próximo martes, después de la sesión plenaria, ya que esta semana... Nuestros representantes, los concejales, se encuentran demasiado ocupados en las comisiones de pleno. Así que hemos abordado en las entrevistas la crónica de lo ocurrido ayer en Madrid por parte de nuestros regantes que defendieron en trasvase Tajo Segura ante una ministra que se marchó y ante el desplante de Teresa Rivera. A esos regantes del Segura que están luchando por eh, evitar los recortes que el ministerio quiere evitar a aplicar en esta infraestructura que es clave y vital para el desarrollo del levante. También hemos abordado con el responsable del proyecto artístico del Instituto Misteri de Elche, ese cielo que han pintado los estudiantes de Bachillerato Artístico y que se inauguró el pasado viernes con motivo de los actos conmemorativos por el 20 aniversario del Misteri de por su declaración de patrimonio Oral de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y acabamos de terminar con la coordinadora del Museo Escolar de Pusol porque nos ha comentado las actividades que se han puesto en marcha con motivo del Día Internacional de los Museos, con jornadas de puertas abiertas y exposiciones temporales como la que todavía se puede ver sobre los recuperadores de la memoria, aquellas personas que han colaborado con su investigación y sus publicaciones en la creación de este museo. Y ahora queremos hablar pues de medio ambiente, porque el pasado sábado, Bolén, Palmeras y Margalló, ecologistas en acción de nuevo salieron a la calle para realizar una ruta histórico-botánica por los huertos del municipio Calderón, con el objetivo de comprobar el estado de los mismos, pero sobre todo las consecuencias negativas que tiene para este bien universal el uso de herbicidas para suprimir lo que se consideran malas hierbas. Desde la plataforma se continúa con este tipo de acciones para concienciar, no solo a los representantes políticos, sino a toda la población, de que estas malas hierbas no son tal, sino que no deberían arrancarse ya que son mucho más beneficiosas que perjudiciales para el medio ambiente Hablamos de ello con la presidenta de la plataforma, Bolén Barnerar, Susi Gómez, quien además es bióloga. Muy buenos días, Susi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Eh, el sábado salieron a la calle. ¿Por qué? Pues en realidad eh, queríamos que coincidiera con el Día Mundial de la, de la Biodiversidad por eso fue ese fin de semana, eh, y realizamos un, un acto conjuntamente con la, la asociación El margallón de Ecologistas en Acción del CHE, porque eh, llevamos, bueno, ya llevamos eh, desde que empezó la, la primavera, incluso antes, hablando de este tema, y seguimos constatando que se está utilizando eh, el herbicida, tratamientos herbicidas en los huertos de palmeral y algunos de ellos con una sustancia que se llama glifosato, que ya está prohibida en algunos países por su eh, impacto negativo que tiene sobre justamente la, la biodiversidad. Eh, ¿Y han comprobado que lo utiliza Parques y Jardines del Ayuntamiento? Sí, sí, en algunos huertos, porque sabéis que después de hacer un tratamiento tienen la obligación de colocar un, un cartel, ...o varios carteles en las zonas donde se ha hecho el tratamiento... ...especificando qué productos se están utilizando. O sea que... que ...no sólo hemos visto o gente nos ha mandado fotos o vídeos del de, de personal que está tratando, sino que sabemos exactamente con qué productos. Pero esto, eh, esto no es algo nuevo. Llevan desde la plataforma, margalló llevan ya muchos años diciendo al ayuntamiento que no utilicen ese producto, concretamente el glifosato, que todavía no está prohibido en España. ¿Por qué creen ustedes que sus reivindicaciones están cayendo en saco roto? Es verdad que el año pasado también lo lo denunciamos, eh, sobre todo su uso no solo en, en huertos, bueno, digamos más o menos eh, lejos de, de la acción humana, ¿no? sino que también esta vez igual el año pasado, el año pasado fue cerca de un colegio, este año también lo hemos constatado cerca del colegio público del Palmeral. Entonces, en la, en la nueva esta nueva actuación que ha hecho el, el ayuntamiento y han, han aprovechado para para tratar todos los bordes del, del camino que han, que han uh, cementado, Vamos, bueno, han, han hecho un han puesto un pavimento de color amarillo en la, en la parte de atrás del coche cameral y han aprovechado para tratar con quel reforzado los bordes. ¿Por qué no nos hacen caso? Pues como bien has dicho, es en España es legal, o sea, está, no, no está prohibido no es que sea legal pero no está prohibido el uso de, de, de foto pero que no esté prohibido en españa no significa que no sea peligroso y dañino no solo para la, la fauna y la flora que, que tenemos en el, en el palmeral y en los jardines sino también para la salud ambiental y nosotros seguiremos reivindicando Ajá. hasta que, que cesen no sabemos si es que tiene un stock o, no sé por qué existe muchas otras prácticas ...que se pueden utilizar y que pasan por el no uso de los pesticidas. Porque además también sabemos que, que los eh, no solo en, el, en, el, en los huertos de palmeras... ...sino también en los parques, en los jardines licitanos... ...se, están, se siguen utilizando pesticidas cuando su uso ya prácticamente eh, no se utiliza... En, ...ya en muchas ciudades, en muchos ambientes... ...porque ya es una son prácticas antiguas que, mm. que ahora se sustituyen por otras mucho más sostenibles y mejores. La campaña contra el glifosato no es nueva, ya decimos que llevan años reclamando que no se use, pero lo que sí que vemos que es nuevo y que ustedes han puesto también bastante esfuerzo es en concienciar ya también a la población, no solo a los técnicos y a los políticos, en dejar las malas hierbas, tanto en huertos como en jardines públicos. Exactamente y eh, esta acción que realizamos el sábado uno de los títulos era en flor al bancal y no somos no somos malas hierbas porque ayudamos eh, una de las pancartas que, que llevamos era pues nos somos mala hierba sino que favorecemos la radioidad y ayudamos al medio ambiente es decir este, el concepto de mala hierba mm, es un concepto que si creo, para distinguirlas de las buenas plantas, ¿no? digamos, en un cultivo, pues las buenas son las que yo quiero plantar y quiero cultivar, de las que quiero sacar un producto y un beneficio, y las malas son las que me van saliendo, que, que no yo no las deseo, ¿no? que salen de forma espontánea, pero no son malas, son, son, le llamamos también en biología vegetacional ardense o adventicia y son plantas que crecen de forma natural y que tienen todo su... su su derecho a existir y todos una función de todos los ecosistemas. Son, son importantes, y sobre todo los en los huertos de Palmeral, que sabéis que, que actualmente no hay ninguno que esté en cultivo, los huertos de Palmeral eh, se labran regularmente, y se tratan los bordes con herbicida, pero luego no hay no hay ni siquiera se, se van a cultivar, no se hace como en otras eh, eh, parcelas agrícolas, ¿no? De, del campo delche Che que, se, que después vayamos a, a poner un cultivo. Aquí se hace simplemente para mantener una estética que si es verdad que es la que estamos a, acostumbrados, entre comillas, a ver en nuestros huertos, que son estos huertos eh, labrados, peladitos, entre comillas, pero que, que estemos acostumbrados a esto y que es lo que se ha venido haciendo, no significa que es lo mejor, es la mejor gestión para estos huertos. Nosotros queremos que las parcelas se cultiven. Vale, eh, pero si no se cultivan, tampoco hace falta eliminar toda esta vegetación que de forma natural sale, sobre todo ahora, en primavera, que es cuando las plantas se desarrollan, están desarrollándose, florecen y dan una semilla que pueden aprovechar y están aprovechando a multitud de, de, de seres vivos que tienen derecho también a existir y que tienen su importancia dentro de este medio que... que... Tenemos este medio rural, este medio agrícola, que es nuestro palmerandense, porque es, no es un medio urbano, es un medio eh, agrícola. Y como tal, tiene derecho a, a, a existir y nos dan muchos beneficios, no solo estéticamente, de, de ver las, las parcelas floridas, sí. sino también para enriquecimiento de la tierra, del suelo, aireación, etcétera Bueno, ahí claro. podríamos estar hablando claro, de, de todos beneficios. los beneficios. Pero plantas, eh, pero así sí. es importante saber eh, está funcionando esta campaña de concienciación. Están el sábado salieron ustedes de ruta, comprobaron que las malas hierbas, las mal llamadas malas hierbas eh, siguen en los bancales, en los huertos o, o son arrancadas por el personal de parques y jardines. Están eh, justo el tiempo hasta que que pase el tractor y la selvi duran el, el tiempo que en, en, o sea queda mucho ¿no? trabajo por hacer todavía y sí, la concienciación a ver la concienciación ciudadana en el acto del sábado y eh, debido a las medias COVID pues desgraciadamente el grupo que, que pudo acudir uh -huh. pues fue un grupo pequeño como puedes comprender no, uh -huh. no podíamos acoger a mucha gente eh, pensamos repetirlo porque muchísima gente se quedó fuera que no pudo asistir eh, Y, y fue muy interesante porque hicimos varias paradas, uh -huh. una para, para explicar, José Antonio Pascual de Golem Palmeral explicó muy bien eh, desde los orígenes del, del Palmeral, cómo se originó este Palmeral, cómo ha ido evolucionando con el tiempo y dónde estamos ahora, y después Adolfo Quiles del Mar Gallo nos explicó el tema de las acequias, de la acequia mayor, de los ramales, cómo, cómo funcionaban, cómo, cómo están todavía dentro de él, pero no, aunque no los veamos. Y después, pues yo misma, así que esto os estoy explicando ahora, ¿no? De la importancia de que queremos otro tipo de gestión de, de estos huertos de palmeral. Una gestión que, que, que tienda a fomentar la biodiversidad. El otro día, hablando de biodiversidad... Mmm, me cuenta que mucha gente lo confunde con que todas nuestras palmeras, las palmeras del palmeral leche son distintas, genéticamente son todas son diversas, ¿no? dan un, un tipo de atil diferente. Eso no es biodiversidad, porque se trata de un monocultivo, es decir, es no. una sola especie. La biodiversidad implica que muchas especies puedan, puedan vivir en eh, el mismo lugar. Eh, eh, evidentemente, el, la salida que hicieron ustedes... Eh, pues sirvió para comprobar también el estado de los huertos. ¿Qué me puedes decir, Susi, del estado de los huertos? Porque supongo que la ruta fue amplia o... ¿A cuántos huertos pudisteis eh, ver? P... El... Sí, salimos de, del centro de congresos y luego pasamos por... Uh, fuimos desde ahí hasta los de Pontos, a, a la zona de los de Pontos y después hasta los de BIS. Fue una ruta pequeña porque lo que uh -huh. queríamos era enseñar eh, cómo... Sí, señor, sí, unos huertos eh, que están sin labrar aún, que están todavía con uh -huh. con, sus, con su vegetación arvense, la belleza que esto supone, y justo al lado pues los huertos recién labrados. El estado de los huertos, eh, ahora con las con las lluvias primaverales, pues y, tiene un aspecto muy... las familias se ven, se ven vigorosas, porque, bueno, dentro de lo que cabe, porque se han, aprovechan muy bien de, de estas lluvias, y es una pena que... que que rápidamente los bancales se, se labren y nos quiten esta, esta belleza que es ver los bancales verdes o los bancales con flores. Quería decirte que, respecto a la repercusión, aunque el grupo era pequeño, sabes que nosotros luego lo publicamos en las, en las redes sociales y en, en una de las publicaciones hemos batido el récord de visitas. Hoy estábamos ya creo que por los 14.000 visitas es decir, sí que hay un interés. ¿sí? a la gente de, de, de Elche, de, imagino que también habrá gente de fuera de Elche, que lo visita y hay un interés por eh, esta esta nueva gestión que que nosotros queremos de, de, de palmeral. Porque además tenemos un ejemplo muy claro, muy cerquita que es el palmeral de Maruguela. Sabes que, que ahí ya tienen un plan de uso y gestión del palmeral y que a partir de ahí han empezado a actuar en este sentido del que estamos hablando nosotros. Pues ya tienen parcelas cultivadas, con cereales ya tienen ya otra otra visión, ya se, la, se dan cuenta de cómo aumenta la biodiversidad, como hay más fauna, más flora, etcétera. Entonces, es muy sencillo ir, ir al caminar del huella y ver cómo quedaría el palmeral dulce si de verdad eh, nos ocupamos un poquito más. La verdad es que sobre el palmeral hay mucho que decir, la financiación con esto de la nueva ley de protección que se, se quiere aprobar en Escorts Valencianes con estas campañas que están llevando a cabo, con uh, la externalización de la poda de palmeras, pero ¿qué hay de las plagas del picudo rojo y la paisa andiciar? Con, eh, ¿Cómo se encuentra el palmeral eh, esta primavera? ¿La lluvia eh, está ayudando al palmeral a combatir estas plagas? Sí, es, es curioso porque alguien comentó que los herbicidas, que estaba muy bien que se utilizaban herbicidas, porque eso era para acabar con el picudo, Ajá, pues, <risa> bueno, entonces, a ver, existe también un desconocimiento bastante amplio de de, lo que, de cómo funcionan estos temas, ¿no?, de desilas y plaguicidas. Eh, hemos visto en la zona que estuvimos, eh, hemos visto muchas palmuras jóvenes con la marca, esta, esta cinta que le ponen de, de rojo y blanca, que significa que ha sido detectada no sabemos si hay o no sabemos si picur y el tratamiento que algunas ya tenían algún eh, ha anotado que, que se le iba a ser ¿no? que, que aplicado un tratamiento eh, es verdad que las las palmeras viejas las palmeras más viejas además de que es más difícil de detectar eh, también se resisten más a, al ataque de estas de estos dos insectos por su bueno, por su forma de, de entrar a las palmeras que es, sabemos que a las jóvenes les es más fácil por los juegos, etcétera. Eh, lo que sí queremos es que mm, había muchísimas también jóvenes atacadas en esta zona. Mm, y bueno, esperamos que la que la gestión se haga sea correcta porque eh, la preocupación es que mm, si se ven comprometidos los ejemplos jóvenes no puede haber reposición y las palmeras viejas van a acabar muriéndose. Mm. Entonces, un palmeral de palmeras muy viejas no se puede sostener, aunque no sean atacadas directamente con el pitudo, pero finalmente van a desaparecer. Entonces, son las palmeras jóvenes las que van a tener en un mañana que sustituirá a, a estas otras. Y si estas son las que son atacadas por las plagas, pues entonces tenemos un problema hordo. Eh, yo quiero pensar que, que no, ya no se hace como antes. Sabes que antes era estaban condenadas a muerte porque tu almera que tuviera un ataque de, de estas plagas se arrancaba o se, se cortaba y se arrancaba. Esto era to totalmente dañino por lo que acabo de explicar, porque necesitamos una reposición. Ahora mismo lo que se hace es una gestión más personalizada, digamos, palmera por palmera, según el estado de ataque que tenga, si, si se puede recuperar, si se puede tratar, si se puede sanear, etc. Yo creo que la, la gestión… No tenemos datos porque hace mucho que no se publica nada ni se nos ha convocado ninguna reunión al respecto, pero… Eh, pensamos que, que, que la gestión está siendo la, la adecuada, pero uh -huh. hasta, hasta el año pasado era así, este año veremos, porque sabes que estas horas empiezan a verse ahora en primavera y luego después del verano, los daños que, que ocasionan. Ahora empiezan empiezan a detectarse y poco a poco pues vamos a ir viendo. Pero um, a ver, me preocupa que hubiera muchas palmeras con la marca, pero también me tranquiliza de que eso se está vigilando, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Esa es la... Se está vigilando por parte de, de Parques y Jardines porque eh, sobre el Instituto Tecnológico de la Palmera que se creó con la intención no solo de investigar eh, la reproducción in vitro de la palmera sino también las plagas del palmeral, eh, ha sido un fracaso y va a cerrar. Desde Bolén-Palmerar, eh, ¿qué opinión les merece lo ocurrido con el Instituto Tecnológico de la Palmera? pues el instituto tecnológico de, de la palmera este nuevo que querían crear ahora en realidad era aprovechar de las instalaciones nuevas que se habían que se, que se habían hecho para albergar la antigua estación fenix de que estaban ahí pues eh, abandonadas sin sin uso y aprovecharlas de alguna manera el ayuntamiento pensó que podían alquilarlas a una empresa y esta empresa una empresa que produjera palmeras en in vitro, que siguiera con el, con la técnica de producción, de multiplicación de la palmera por, por multiplicación en vitro. Eh, también creo que el acuerdo, porque yo me leí el acuerdo que tenían, eh, había algo de de poder informar a la gente, bueno, que hubieran allí visitas y todo uh -huh. eso, pero no, no había más acuerdo ni, o sea, no había no, no investigación, nada, y las plagas, cero, tampoco. ya o sea, no se iban a dedicar a esto. Lo cual nos parecía bastante pobre en relación con las antiguas patraciones que tenía, sabes que sí, que tenía uh -huh. todas las sí. líneas de, sí. de actuación. Aquí solo iba a ser, pues, con Filipe de la Señita, una empresa, uh -huh. para venderlas, y una parte sí que se reservaban para para darle a agricultores de pues, danos. Pues, si se restringe el, eh, <risas> si el contrato, como parece que va a ocurrir… Pero eh, ahora mismo nos quedamos a cero. Ya, exactamente. Si se restringe el contrato, como parece que va a ocurrir en junio, ¿ustedes aprovecharán para reclamar al Ayuntamiento que se haga esto de otra forma? Nosotros somos muy pesimistas eh, y pensamos que una vez que se derrama el, el cubo de agua, pues, ya es imposible recoger el agua derramada entonces lo que ya tuvimos en elche va a ser si no imposible muy difícil que volvamos a tenerlo fue una pena que se cerrara la estación feria, y muy difícil que, que aquello que tanto costó volvamos a tenerlo eh, podemos reclamar bueno se pueden reclamar mm, hubo también en, en pleno ¿no? una petición de que vivía tuviera aquí ¿no? un centro uh -huh. devivía etcétera uh -huh. ya tenemos un centro de libia ya tenemos un centro de Lidia, que era la antigua Escuela de Capacitación Agraria, que está en, el, en la carretera de Dolores. Eh, se podía apoyar ese centro para que tuvieran, porque no tienen los medios que tienen, pero se podría apoyar porque ahí sí se puede hacer investigación. En fin, hay muchas vías para para, para solucionar sí. este tema. Que se vuelva a crear otro, ya, ya hemos visto el intento de, de la Universidad de Norte de, la, de, la, de, la, de la Palmeral, que además recuerda recordamos que que no solo incluía la investigación y lo que ella alojar era la, la antigua estación Tenis, sino también había un módulo había una, un una área para el tema de la palma blanca para mm. otra otra sala otro edificio para exposiciones con todo todo mm -hmm. lo que tuviera que ver con el Palmeral y la palma blanca era un, algo muy muy ambicioso pues bueno, bueno. pensamos que eso no bueno Muy difícil Lo que volvamos a tener ¿Se puede pedir? Sí, pero Lo principal es que lo que ya hay Por uh -huh. ejemplo, este, este centro Que se potencie se podría uh -huh. potenciar perfectamente y ya se podrían empezar a hacer ahí investigaciones en relación con el palmeral pero, uh -huh. o con la universidad, en fin. Bueno, pero hay Ay, hay no. elementos todavía que nos invitan al optimismo y es esa reciente ley que está a punto de aprobarse <ríe> sí. para proteger definitivamente el palmeral, ese luego plan de uso y gestión del palmeral y campañas de concienciación como la que van o están emprendiendo Bolén Palmeral, y ecologistas en acción, Margallo Ecologistas en Acción. Gracias Susi Gómez por hablarnos del palmeral y de los beneficios y de una gestión correcta que se debe hacer para seguir protegiéndolo. Muchas gracias. Aquí, okay, buenos días. Seguir protegiendo al palmeral, seguir protegiendo al palmeral como decimos para que siga siendo nuestros pulmones verdes nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la ronda de noticias eso se da en unos minutos después de la publicidad y la música 101.4 tele elch radiomarca.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 con Rosmar y Alonso. Seis minutos para llegar a las diez y media de la mañana y nosotros vamos a seguir disfrutando de la música después de la entrevista de sobre el palmeral que le hemos realizado a la presidenta de la plataforma Vol en Palmeral. Vamos a escuchar a Gilbert Osullivan, cantante y compositor irlandés y británico, con uno de sus mayores éxitos, pero allá por la década de los 70. Claire... Somewhere Had happened to me Which I couldn't see then The moment I met you again I knew In my heart that We were friends It had to be so so little when you look up and smile i don't care what people say to me i'm more than a child okay I feel like die dime. Nothing means more to me than hearing you say hello to marry you. will you marry me, oh, pray, okay. oh, Claire. 4 elx Radio Marca El misteri d'Elx compleix 20 anys com a patrimoni de la humanitat per la Unesco El poble d'Elx l'ha mantingut viu al llarg dels segles Ara, tu pots contribuir a la salvaguarda de la festa Fente protector Entra en misteridelx.com Patronad del Misteri Deltz. La Glorieta, con Rosario Alonso. Pues nos encontramos ya en la recta final del programa La Glorieta. Faltan dos minutos para llegar a las diez y media. Y aquí iniciamos nuestra ronda de noticias. Y lo hacemos dando la bienvenida a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Me cuesta levantar eh, tu, el búmetro de tu micrófono. Y es que me duele el berrazo, me vacuné, me vacuna. vacunaron ayer y ya tienes un poco de molestia. El ¿no? único, el único efecto secundario que tengo es que duele, duele el brazo, qué cosas, ¿no? Un pinchacito de nada, duele pero vale. nada más, nada eh, me más, es única... bueno, por lo eh... menos no has tenido fiebre ni mareo ni nada. Nada, Aquí por en ahora, primera nada. persona nos cuentas tu experiencia? Hombre, es noticia porque Hombre, claro. están vacunando ya esta semana continúa la vacunación de los mayores de 50 años. Eso es. Yo me estoy estoy incluida en esa franja de edad. La verdad es que eh, para animar a las personas que no se lo piensen porque ir a IFA sentarte una vez que te dan el pinchazo y ver a tus antiguos compañeros de uh -huh. instituto. Gente ah, que a lo mejor hacía años de, que ni siquiera ni veías. Vez. Bueno, pues esta ha sido una oportunidad pues, de reencuentro. no Y me gusta porque aún con mascarilla se les reconoce se re lo importante que son los ojos de sí, una persona, sí. la mirada. Qué bonito. ¿no? Y también destacar esa organización. Sí. Esa organización en IFA, Perfecta. por supuesto. Así que, como tú dices, la vale. gente que todavía no tiene decidido si vacunarse o no, que lo haga. Sí, no les va a pasar nada, no van a tener que hacer cola, hay aparcamiento suficiente, uh -huh. a pesar de la gente que acude y que está citada, hay aparcamiento suficiente. Así que les animo a que se vacunen porque realmente la vacunación es lo que nos va a hacer recuperar la, la normalidad. Y terminar con con esta pandemia. Y hablando del COVID, bueno pues hoy es martes y tenemos... Esa actualización de datos de la Consellería de Sanidad. Uh -huh. Y bueno, del jueves al domingo hemos tenido seis nuevos positivos en Elche. Uh -huh. Son ya en total 23.565. La incidencia está en 18,7 por cada 100.000 habitantes. Ha bajado baja. un poquito uh -huh. respecto al viernes. Eso sí tenemos que lamentar un nuevo fallecido en la ciudad. Ya son 266. Que es lo que comentábamos la pasada semana, sí. ese fallecido, los hospitales están vacíos, con lo que ese fallecido o bien puede haberse producido en casa o lo más normal es que sea de un de, recuento es. que se esté produciendo en estos momentos eh, anterior, con sí, lo que sí. eh, el, ese, ese fallecido puede que se haya producido en meses antes. Sí, porque no la, en esa actualización eh, bueno de cada día de la consejera del número de contagios en la comunidad, Bueno, pues comentaba que del de la última actualización de esos fallecidos ninguno correspondía a las últimas semanas, así que como tú dices, bueno, pues pueden ser de esos meses anteriores y que ahora, no, pues entran en ese recuento de fallecidos en Elche. Lo importante es que estamos con una tasa de incidencia alejada, uh -huh. eh, si estamos por debajo de los 20 casos por cada 100.000 habitantes, eso significa que hemos conseguido alejar la pandemia y lo hemos conseguido a base de mucho sacrificio esfuerzo mucha responsabilidad que eso sí. que eso es lo importante y además hablabas tú de esa vacunación en iffa pero además esta semana bueno pues la consillería de sanidad ha puesto en marcha nuevos puntos de vacunación uh -huh. entre ellos eh, bueno aquí en la comarca del Baix, el paísvina lopo uno en Crevillente y uno uh -huh. en santa poa además de ese eh, bueno de ese gran centro que es la institución ferial alicantina la vacunación va a buen ritmo, que por cierto, el alcalde supongo que estaría vacunado, es, es lo han citado para esta tarde. Eh, Eso es, sí, esta tarde eh, tiene cita en IFA para recibir esa primera dosis de la vacuna. Quizá pudo haberla tenido ayer lunes, pero estaba la protesta de Madrid, acudió a Madrid. Eh, hoy hemos tenido a primera hora al presidente de Riegos del Levante, uh -huh. Javier Berenguer, haciendo... Esa crónica de lo ocurrido, de lo ocurrido. Eh, evidentemente ha criticado a la ministra de Transición Ecológica por el desplante eh, que realizó a Porque todos no los le regantes, uh -huh. a absoluto desprecio sí. a los más de miles de regantes que se trasladaron a Madrid para pedirle que el trasvase Tajo Segura no se recorte uh -huh. y también agradeció a todos los representantes políticos incluido el alcalde de la ciudad que estuvieron allí. Sí, Males. además eh, bueno del alcalde también estuvo la consellera de Agricultura, la ilicitana Mireia Moyal, también el secretor, secretario eh, autonómico, además, bueno, otros eh, partidos de la ciudad, como por ejemplo el Partido Popular, también estuvieron allí en Madrid, bueno, pues dando ese apoyo a los regantes y pidiendo que el trasvase no uh -huh. se toque. Y no estuvo Chimo Puig, porque estuvo reunido también importante eh, reunión con el embajador británico, Eso es. porque uh -huh. tiene que defender el turismo, eh intentar convencer al gobierno de Boris Johnson que nuestro territorio es seguro y sobre todo eh, que las condiciones del Brexit no afecten a los productos agrícolas, a las exportaciones sí. de nuestros productos agrícolas a Reino Unido. Sí, porque Chimopud defiende esa tasa de incidencia que tenemos en la comunidad valenciana respecto al resto de la incidencia en el territorio nacional y bueno pues pide bueno que se le permita a los turistas británicos venir a la comunidad valenciana sin Porque tener es un hacer... destino seguro sin tener que hacer 40. Eh, bien, pues son muchos frentes abiertos los de ayer. Hoy tenemos unas previsiones informativas algo más calmadas, ¿no? Vamos a visitar el Instituto Misteri dels con motivo de la inauguración de su cielo. Sí, después de ese, bueno, ese, el viernes pasado inauguraron ese lienzo que, bueno, que reproduce el cielo del Misteri Pero además la Edile de Cultura Margantón presenta la nueva edición de Diversa. Uh -huh. Además, eh, bueno el alcalde, como tú has dicho, tiene cita para vacunarse. Y también eh, luego participará con otros miembros del equipo de gobierno en una concentración contra la violencia machista después de esa nueva víctima que hemos conocido en España. Ya son seis en los últimos días. Importante, claro, estamos a 25 y todos los últimos martes de mes eh, uh -huh. hay concentración en la Plaza de Baix por parte de la coordinadora feminista para decir basta ya a ese terrorismo machista que sigue matando a mujeres pero también a, a menores y además eh, las consecuencias son terribles, deja desamparadas y destrozadas muchas familias y huérfanos a muchos hijos e hijas. Marga, después de, de estas previsiones informativas, solo queda recordar a la audiencia que vuelves a la una con muchas más noticias, porque Vol las hay. Sí, volvemos a la una con toda la información, pero por supuesto en nuestra página web actualizando toda la información durante toda la mañana y esta noche, bueno, pues todas las imágenes de este martes, por supuesto, en el Telenita a partir de las 9:30. Martes 25 de mayo. Muchísimas gracias, hasta luego, este, hasta luego por este repaso que Marga García nos ha dado de la actualidad local y que también nos ha puesto sobre la mesa las previsiones informativas. Nosotros ahora continuamos porque también supongo que habrá más eh, información que dar ahora que estamos algo más tranquilos, sobre todo el Eche Club de fútbol que, consigue, que ha conseguido estar en primera división, supongo que tendrá planes para esta temporada. Todo eso nos lo cuenta Paco Gómez después de cambiarle la sintonía ...y darle paso. Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Poco a poco va bajando la espuma de la dulce... ...resaca de la permanencia del Elche Club de Fútbol que se sigue celebrando en todos los rincones de nuestra ciudad. El equipo licitano seguirá en primera división gracias a sus dos victorias en las dos últimas jornadas, algo que no había hecho en toda la temporada, ya que el Huesca, su principal rival, solo sumó un punto en esos dos partidos, el Valladolid 0 en esos últimos dos encuentros. La plantilla del Elche ya se encuentra de vacaciones, pero la primera decisión que debe tomar y que ya está tomada por parte del propietario Christian Bragarnic, es eh, la renovación de Fran Escrivá. Un Fran Escrivá que anoche, en A todo gol, en Tele-Elx, reconoció que veía más fácil o al menos más sencillo su renovación si el equipo descendía en una cuestión de principios y de ética moral. Eso no significa que no vaya a seguir la próxima temporada, pero es algo que todavía no han eh, especificado las dos partes porque todavía no se han reunido para ver su futuro aunque será en breve esto decía escriba anoche en a todo gol ya mucho más claro que iba a ser en segunda de lo que lo tenía en primera porque en primera al final bueno pues a lo mejor de eh, no eres tú el entrenador il lo tú piensa otra cosa y lo hubiera afectado porque yo lo que quiero es lo mejor para Para el club. En segunda, tenía claro que si, y así como dijo el señor Bragardnik, ¿no? eh, tenía claro que si él quería, yo sí o sí, y por supuesto lo económico no iba a tener ninguna importancia, porque en segunda división mi única concesión hubiera sido devolver lo que lo que habíamos quitado. ¿no? Afortunadamente hemos, nos hemos mantenido, bueno, pues pensemos en el futuro. Yo creo, puede, es más una pues eso, creo que voy a estar aquí el año que viene, que no ahora mismo poder decir otra cosa, porque es que no nos hemos reunido y tampoco tenemos prisa. No hay prisa, pero es evidente que tiene que ser la primera decisión para a partir de ahí empezar a tomar otro tipo de decisiones. Y es que el Elche ya ha tomado la primera, ha anunciado que se ha cerrado un acuerdo con el Sao Paulo brasileño, actual campeón de Brasil, para la venta del futbolista Emiliano Rigón y se trata del primer movimiento de la plantilla eh, tras conseguir la permanencia. Hay que recordar que el jugador no llegó cedido al club como se creía, sino que firmó por una temporada y en febrero de este año se acordó la ampliación de contrato hasta junio de 2023, pero ahora ambas partes separan sus caminos y es que su fichaje era la guinda al pastel Para un equipo recién ascendido la temporada pasada diseñado en apenas dos semanas. Pero su temporada en el Elche ha estado muy por debajo de lo que se esperaba de él y en ningún momento ha llegado a despuntar. Por tanto, el Elche traspasa a Rigoni al Sao Paulo. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y ya vamos con la información meteorológica con nuestro hombre del tiempo. Sepamos eh, qué tiempo nos espera. ...para hoy y los próximos días. El Tiempo, en Tele-Elch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Camp de Elch y Picarinas.es. Buen día, de momento continúa la estabilidad atmosférica... ...aunque hoy, con un centro secundario de altas presiones sobre las baleares... ...tendremos garantizado el viento de levante, el descenso de las temperaturas... ...y el aporte de nubosidad. Durante esta madrugada hemos visto intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto, y temperaturas nocturnas que en la ciudad, en la estación meteorológica de Tleales, han rondado los 17 grados, al igual que en Torrellano, en el sur del Camp de Aels, en pedanías como Matola, Derramador, La Valla o Valverde, se han alcanzado los 13 grados, 14 en el Altep, 18 en Santa Pola. Para hoy, hasta mediodía, ambiente soleado, algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de componente este, por la tarde, un mayor aporte de nubosidad de tipo alto, medio y bajo, el protagonista, el viento de levante, rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora, sobre todo en la franja litoral. Con ese viento de componente marítima van a bajar las temperaturas. Aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados. En pedanías pegadas al parque natural del hondo rozaremos los 25 grados. Mañana miércoles más de lo mismo, ambiente soleado, con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas sin cambios significativos y entre jueves y viernes nos va a cruzar un pequeño embolsamiento de aire frío en altura Esto se va a traducir en algo de inestabilidad atmosférica nubosidad en aumento durante la tarde noche del jueves y la madrugada del viernes se podría escapar alguna gota para el fin de semana se recuperan las temperaturas ambiente soleado valores en torno a los 25 grados. hasta luego Tele radiomarca 101.4 la radio de elche.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 Son las 10 y 43 minutos de la mañana y en estos últimos minutos del programa vamos a escuchar la música que sonó en Eurovisión, la edición del pasado sábado. España no pudo ganar de nuevo, quedó con tan solo 6 puntos, pero sí que ganó Italia. Vamos a escuchar la segunda finalista, la canción de la representante de Francia, Bárbara Pravi, con su Voila. Moi la chanteuse, la demi Parlez de moi À vos amours, à vos amis Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs Et de son rêve fou Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Voilà même si Pas. Me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Ou du moins ce qu'il en reste oh, Regardez-moi Avant que je me déteste Quoi vous dire Que les lèvres du nom Ne vous diront pas C'est peu de choses Mais moi tout ce que j'ai Je le dépose là, voilà. I en aimer. del El Radio Marca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 Alicante 205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 La Glorieta con Rosmar Alonso. 10 y 49 minutos de la mañana y después de escuchar el Wallah la segunda canción que quedó en segundo lugar, la segunda finalista la finalista eh, la representante de Francia vamos a con el que ganó el Festival de Eurovisión Italia. Maneskin fue la banda que llevó el rock con su estilo retro-punk al Festival de Eurovisión y consiguió pues del jurado y del público la tercera victoria para su país Italia Loro non sanno Gio, c'ho di siga pralle di, dai la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Questo ransonando, buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene giocarvi coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori. Trappe notti s'avo chiuso fuori. Mo li prendo a calci sti porto. in alto tipo s atori quindi scusa mamma se sempre fuori ma sono fuori di, casa, ma sono fuori di casa, ma siamo fuori di siamo fuori di testa ho scritto pagine pagine ho visto sale, poi lacrime, questi uomini in macina, non scalare le rapide, ho scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo, risalirai dal tuo clio, che non c'è che per la naturale potenza, da punto tutto di vita, del vento senti le prese, con una la alla schiena, ricetterò quell'altezza, se vuoi fermarmi di terra, provà a la tarda, perché... Sono fuori di terra, ma diverso da loro, e tu sei fuori di terra, ma diverso da loro, siamo sta as mani da cielo siamo fuori di testa mani da cielo oh. parla la gente purtroppo parla non di che cosa parla tu basta mi rovini sta cara la gente purtroppo parla Non sa ni de cosa parla Tu porta mi rovendo a calla Si e mi manca l'aria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 te esperamos en Esque Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. ¿Sabías que en el nuevo supermercado Charter Consum te regalan 3 euros por tu primera compra? Descúbrelo en Supermercado Charter Consum, en las instalaciones de gasolinera Shell, en Elche Parque Empresarial. Cuando pruebas un Audi, ya no puedes cambiar. Bueno, sí.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 70 101.4 tele el radiomarca la glorieta con rosmary alonso cuatro minutos para llegar a las 11 en punto tenemos casi 22 grados de temperatura según nos indica la estación meteorológica de tele elche y nosotros estamos ya preparados para decirles adiós para despedirnos la Glorieta se marcha Después de haberles ofrecido este martes distintos temas, como la defensa del trasbanceta José Gura con esa entrevista al presidente de Rego que Levante, también hemos hablado del Instituto Miseridell, de su iniciativa de pintar, de reproducir el cielo de la cesta en sus instalaciones educativas. Fue inaugurado ese cielo el pasado viernes, eh, con en el marco de la celebración del 20 aniversario del Miseric como patrimonio de la humanidad también hemos abordado el día internacional de los museos con las actividades eh, conmemorativas que se han llevado a cabo en el museo de Pusol y hemos terminado con eh, el palmeral ilicitano, hablando del palmeral y de la campaña de concienciación eh, sobre los beneficios de dejar las malas hierbas en los huertos, las mal llamadas malas hierbas y de cambiar la gestión de los mismos como propone Margallol, colegistas en Axio y Volén Palmeral. Hemos abordado, por tanto, el Palmeral y en la ronda de noticias hemos repasado la actualidad local. Ahora llega nuestra compañera Rosa Lucas con más información, con más entretenimiento y con más música. La glorita pone el punto final con Raiden. Nosotros volvemos mañana miércoles. Hasta entonces. que era la más seca que viste por aquí cara de asco bajo un mar de pecas que afloran desde abril aguas mí te juro que la viste pasar y pasear en medio de Madrid el que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza dos de mayo y marce no eran decir te juro que no le vi mí Y oír de este polvorín Pura casualidad Los dos mirando hacia atrás Oyándote nunca jamás Se chocaron en el ojalá No era tan mala ni tan bobo Solo la mujer Cactus y el hombre cló Y es que hay veces que no entiendo Cortó di sul si chiero che si tengo si pedasse es te mio e so io so male te mio dia padre che a seva con los opuestos, Y a veces el destino es tan irónico que gente que no pega ni con cola rompe el tópico. Un amor platónico, perdón aristotélico, que comen en la misma mesa que este cómico. Él ya la avisó de su tendencia inestable a desinflarse las primeras y de atarse las cuerdas. Ella respondió que si le faltaba el aire, probara con las locas que esas no te sujetan. Ella respondió que era inexpugnable y con la gente que quería estar cerca. Él le comentó que no había que preocuparse, ya que no quería estar cerca sino de y plantarse. ella era la esfina que no, que no, queria sacar encima que no, que no. Diria que seria